siempre azul, una dicha escondida que me dio un cantar. En los altos del sinu, buscando de un buen sitio, yo logré encontrar. Bajo un cielo siempre azul, una dicha escondida que me dio un cantar. Por eso al componer esta canción montuna me puse a pensar. Que no hay cosa más bella que vivir la vida sin saber odiar Por eso al componer esta canción montura me puse a pensar Que no hay cosa más bella que vivir la vida sin saber odiar Por eso le doy un deseo hermano Al hombre hay que quererlo, padre, hay que darle El hombre hay que quererlo, compadre, hay que darle la mano. Falsa y también envidiosa. Nunca encontrarán un sitio lindo y cariñoso que les dé un amor. Pero como hay personas que nacieron falsa y también envidiosas. Nunca encontrarán un sitio lindo y cariñoso que les dé un amor. Por eso con dolor eternamente vive como aquel judío. Que nunca tiene sitio más sus corazones morirán de frío. Por eso con dolor eternamente viven como aquel judío. Que nunca tiene sitio más sus corazones morirán de frío. Ay. Por eso le doy un consejo hermano, Al hombre hay que quererlo compadre, hay que darle la mano. Uba. Por eso le Hay que quererlo, compadre. Hay que darle la mano. Mira cómo bota, qué tipo.